vendía a Pepe y a todas las emisoras de FARCO del país. A 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, distintos espacios sindicales le realizaron un homenaje en la sede de la Confederación General del Trabajo. Allí instalaron un busto del expresidente por iniciativa de la Regional Oeste de la CGT. Asistieron al acto referentes del Consejo Directivo CGTista, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional. No pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la jueguen. Esa fue la frase de Néstor Kirchner elegida para la placa del gusto conmemorativo. Fue presentada en un acto sin discursos que estuvo conducido por Claudia Lázaro, referente de las mujeres sindicalistas de la Corriente Federal y dirigente del Sindicato de Obreros Curtidores. La misma Claudia Lázaro, en diálogo con radio gráfica expresó lo siguiente. Un día que los trabajadores y las trabajadoras estábamos esperando, Néstor... ...tiene que estar y está junto al corazón de todos nosotros... ...pero también tiene que estar en la casa de los trabajadores y las trabajadoras... ...que hoy esté junto al compañero Juan Domingo Perón... ...y la compañera Eva Perón en la casa, en nuestra casa de los trabajadores... ...en la CGT, para nosotros no solo es motivo sino es reconocimiento... ...al presidente que hizo la continuidad de ese modelo que nos legó el compañero Perón. Se hace en la calle porque si bien nuestro, nuestra central es grande tiene que, que ser con el pueblo, porque Néstor es pueblo. Y después, como corresponde, iremos a hacer el emplazamiento del busto. Pero estamos en la calle porque de la calle nunca nos fuimos y porque todas nuestras construcciones tienen que ver como movimientos populares de estas construcciones que hacemos en las calles. Informó para Farco, Leila Vitar, de Radiográfica.